s el m a l a s e n o r e s me alegro, buenos días. Es 15 de marzo del 2021 y son las 7 de la mañana. El territorio perfecto para estar perfectamente despierto también y perfectamente informado con COPE. Miren, hoy conoceremos los últimos datos oficiales de la evolución del COVID.、Eh, bueno, según adelanta alguna comunidad, todo sigue a la baja, pero de manera muy lenta. Y los expertos advierten que el número R, se lo contaba a las 6 y media. La tasa de reproducción de la enfermedad hombre,、eh, sigue controlada, pero estaría creciendo de forma sostenida. La tasa de reproducción es el número de personas a las que puede contagiar un contagiado. De hecho, la Universidad Washington de Seattle dice que estaríamos a punto de iniciar una cuarta ola, aunque de una intensidad mucho menor a la que hemos vivido hasta ahora. ¿Por qué? Pues porque hay un factor. Que se entrecruza en esa dinámica que es la vacuna. Pero la evolución de algunos países de Europa nos obliga a abordar la desescalada con mucha prudencia. Fíjense el caso de la región de París. En París se han empezado a derivar pacientes hacia otras zonas porque hay colapso en las urgencias. Fíjense en la situación de Italia. Se está planteando volver al confinamiento. Ante el número de casos. No es la situación de España. Usted se asomaba ayer a un domingo de primavera en cualquier calle de cualquier ciudad española y veía casi, casi una vida normal. Salir, pasear, tomar una cerveza, visitar una cosa u otra. No les digo en aquellas ciudades donde la cuaresma tiene especial incidencia. Pero el cuidado, cuidado, Con volver a levantar medidas de restricción de movimientos en la medida que muchos reclaman. Porque nos podríamos encontrar con una sorpresa. Estos días, lógicamente, estamos haciendo balance, estamos recordando el aniversario del confinamiento del 2020, encierro total, paralización de vida cotidiana, transformaciones que llegaron a nuevas costumbres, en fin. Y hoy especialmente podemos leer. El balance de lo que ha significado el estado de alarma, que oigan, es una anomalía constitucional que sigue vigente ¿eh? a esta hora en España. El estado de alarma ha sido el instrumento para obligarnos a permanecer en casa en el primer confinamiento, el que ha permitido decretar toques de queda que todavía siguen vigentes, prohibir manifestaciones, prohibir que viajemos. Y hemos normalizado ese recorte de nuestras libertades. Y hemos normalizado 100.000, más de 100.000 muertos en esta pandemia. Cuidado, porque todo ese esfuerzo se puede echar a perder si no hacemos las cosas bien. Y en el plano melamente político, oiga, con la convulsión de, de esta semana, ahora podemos asistir a la recomposición de los fragmentos. Y lo que ha habido ha sido un plato estallado en el suelo, y ahora vamos a ver qué puede salir si lo unimos: un plato o un platillo volante. Hoy se reúne la Junta Directiva de Ciudadanos para analizar esa desastrosa operación, lanzada de acuerdo con el SOE, con la Moncloa, quien, quien diseñó este desastre para su mayor gloria y en el que colaboró. Ciudadanos, inexplicablemente. Todo primero para tumbar el gobierno de López Miras en Murcia y después una situación de cascada en otros más. Lo explicaba Dávila hace un momento. ¿Cuál era el plan de Sánchez? Yo me aprovecho de estos membrillos, quito al PP de en medio en todos los lugares que pueda, incluida Andalucía. Después el pañuelo lo tiro. Dejo que sea Vox quien surja en esa fuerza y ya tengo yo perfectamente diseñado el asumir la socialdemocracia, cosa que no es, porque no es un socialdemócrata. Es un socialista extremo de manual. Y el resto lo dejo como un descampado. Y a partir de ahí, í b u Y además, encima con un estado de alarma, hago ya lo que me da la gana y lo que me apetece. Bueno, pues López Mira sigue en el gobierno de Murcia y en Madrid, además. Ayuso ha liquidado la precaria coalición que mantenía con Aguado y ha convocado elecciones. Y ahí se juega ahora mismo Ciudadanos la supervivencia. Bueno, para rematar, no diré que hay desbandada, pero digamos que sí que, al, por ejemplo, el responsable de organización, Fran Nervías, anunció que abandonaba el partido para integrarse en el Partido Popular. Bueno, el resultado. No puede ser más desastroso. Porque desde el primer momento, un grupo de dirigentes del partido, como Tori Cantó, Begoña Bellacis, Juan Marín, se desmarcaron de la estrategia de la dirección del partido, pidieron información sobre esas mociones en Murcia y, visto el fracaso de toda la operación, ahora piden cabezas. Y el disparo se apunta al núcleo duro de Inés Arrimadas, especialmente a un hombre. Carlos Cuadrado, que ha sido el muñidor de toda la operación y el negociador con m o n c l o a Pero todo esto y todo lo que le pase a Ciudadanos, víctima de su amateurismo, no conviene que nos haga olvidar a alguien que aspira a hacer mutis ahora mismo y quitarse de medio como si él no hubiera roto nada, que se llama Pedro Sánchez. El presidente del gobierno dejó la tarde del miércoles sus ocupaciones. Que son las vacunas, la ayuda a las empresas, los planes de desescalada, las pensiones, la subida de impuestos que nos va a meter. Ahora les contaré algo de eso. ¿Para qué? Para irse a la calle Ferraz, a la sede del SOE, a capitanear la estrategia de su partido. Presentar cuatro mociones de censura, que ha sido la prioridad del presidente del gobierno de uno de los países más golpeados por la pandemia. Sembrar de inestabilidad las instituciones. Estos salieron muy crecidos de las elecciones catalanas, por cierto, donde no van a tocar pelo. Y ahora se enfrentan a un revolcón muy serio en Madrid. Bueno, no es así que no han conseguido ni otro candidato que Ángel Reblondo para enfrentarse a Ayuso. Y la justicia ayer confirmó, pues, pues, lo que era un secreto a voces, oiga, que, que Isabel Díaz Ayuso tenía toda la legitimidad para disolver la legislatura y convocar elecciones. Hay una maniobra de grupos de oposición eh, eh, con el apoyo de la mesa del parlamento en un fraude de ley liderada por ciudadanos que no era más que una pataleta. ¿Ampliará notablemente sus apoyos Ayuso? Parece que sí. Desde luego, la mayoría absoluta creo que le queda lejos, pero la duda q u e apuntan algunos sondeos. Es si Ciudadanos entra en la nueva asamblea y si es así, ¿cuál sería el sentido de su voto hacia Ayuso? Porque si entran serán necesarios. Y ya veremos qué haces, qué hacen de aquí a entonces. ¿eh? Bueno, o si están arrimadas todavía en ese lugar. Y le d e c í a lo de los impuestos: atención, que nos anuncian nuevas subidas fiscales, impuestos medioambientales, a la recogida de residuos, al uso de los plásticos. En total, 1.300 millones de euros que van a pillar con esa ley de residuos que está preparando el gobierno. Y luego el ministro de Seguridad Social va a presentar a la Comisión del Pacto de Toledo planes para la reforma de las pensiones, que, como ustedes pueden imaginar, pasa porque ustedes paguen más. Sí, limitar jubilaciones anticipadas, que todos l o prometen, todos los prometen y ninguno lo consigue. Pero ampliar el número de años para el cálculo de la pensión y eliminar el tope para las cotizaciones sociales que ahora mismo está en 48.000 euros. Otro, vamos a ver, de otra manera, si usted cobra más de 48.000 euros, a usted le van a subir la cotización social, a usted y a su empresa. Las cotizaciones las pagan sobre todo las empresas: el 23%, el empleado, el 5%. O sea, todo un incentivo. Para que las empresas vuelvan a crear empleo en un país que tiene 6 millones de personas sin trabajo. Sin un trabajo al que acudir esta misma mañana. Ojo, que eso es lo que viene. ¿eh? Pero vienen más cosas. Se l a cuento en titulares: Restricciones. En Cataluña, desde esta mañana ya se puede circular por toda la región y reabren los centros comerciales. La comunidad valenciana, por su parte, vuelve a abrir las terrazas al 100% y el interior de la hostelería al 30%. La comunidad de Madrid amanece con solamente una zona básica de salud confinada: la localidad de Morata de Tajuña. Asfixiados. Empresarios del ocio nocturno, la cultura y los espectáculos se han manifestado por todo el país para pedir un plan de rescate urgente. Solo los dueños de discotecas y pubs calculan que, si no se toman medidas urgentes, el 70% de los negocios cerrarán antes de verano. Cumbre. Pedro Sánchez y e Manuel m Macron retoman hoy las cumbres bilaterales España-Francia tras cuatro años sin celebrarlas. Hoy van a rendir homenaje al exilio español frente a la tumba de Manuel Azaña. Finalmente no estará Pablo Iglesias. Entre otras cosas, se va a firmar un convenio para permitir la doble nacionalidad. Partidazo de Cope arde la Liga. Hoy el Barça puede seguir recortando distancias con el Atlético. Si gana el Huesca a partir de las nueve, ahora mismo está a siete puntos del líder. La e moción de la liga se vivió anoche en el derby sevillano. Sevilla 1, Betis 0, decidió el gol de Ennesiri y el Sevilla consolida la cuarta plaza. Además, se jugaron Granada 1, Real Sociedad 0, Celta 0, a t h l e t i c o 0 y Eibar 1, Villarreal 3 por abajo. En descenso, el Alavés a un punto de la salvación, el Eibar a 2 y el Huesca a 4. Y a las 11 y media de la mañana tenemos lista de la selección española para disputar los primeros encuentros de clasificación para el Mundial de Qatar. Herrera en Cope. Estar informado.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 La Iglesia es más de lo que se ve. Es refugio para quien no tiene casa, alimento para quien pasa hambre y esperanza para quien se siente solo. Es la que sobrepasa los muros, supera los prejuicios y alumbra a toda persona. Porque la Iglesia somos tú, yo y todos, ahora y siempre. Somos Iglesia 24-7, por tantos. 10 destinos imprescindibles, 5 películas que tienes que ver. No necesitas que nadie te diga cómo buscar emociones. Encuéntralas con tu nuevo Cupra Formentor 150 caballos por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 777 euros. Infórmate en CupraOfficial.es. Conduce diferente, siente diferente. Descubrió la palabra lumbago con tus primeros pasos. ¿Y sus zapatos de la suerte son ahora tus zapatos de la suerte? Sí, tu padre te ha dado todo. Y el 19 de marzo puedes demostrarle que él se lo merece todo. Como unos sneakers Tommy h i l f i g e r por 74,90 euros. Encuentra su regalo en tienda Happy Web del Corte Inglés. ¡Felicidades, papá! Encuentra emociones y circula sin restricciones por toda la ciudad, ahora también con el nuevo Cupra Formentor híbrido enchufable. Conduce diferente, siente diferente. Vamos a ver cómo sale la reunión que va a mantener la mesa de la Asamblea de Madrid para decidir si recurre o no el autojudicial que respalda la convocatoria de elecciones. Porque ya saben que el TSJ. Ha dado la r a z ó n a a Ayuso y habrá elecciones el 4 de mayo en la Comunidad de Madrid. ¿Qué dice el tribunal, Álvaro Cotelén? Pues en ese auto, los jueces dejan claro que la validez y la eficacia del decreto no pueden verse comprometidos por la presentación posterior de mociones de censura. Si no, nunca se podría llevar a cabo una disolución de una Cámara. Si fuera así. Con estas palabras, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid avala el decreto de disolución de la Asamblea Regional y la convocatoria de elecciones para el 4 de mayo, firmado el miércoles por la presidenta madrileña Díaz Ayuso. Un auto que rechaza tanto las medidas cautelarísimas como las cautelares que se solicitaban, pero que se puede recurrir ante ese mismo tribunal. O con un recurso de casación ante el Supremo. Como decías, a las 11 la mesa de la Diputación Permanente se reúne para tomar una decisión, aunque vista la contundencia mostrada por los jueces, no parece que otros vayan a ir por una línea diferente. Mientras, toda actividad parlamentaria sigue suspendida en Madrid, incluidas las mociones de censura presentadas por el p SOE, y por más Madrid no se pueden seguir tramitando. Veremos si finalmente se retiran porque estos dos partidos y todos los de la política madrileña piensan y actúan ya en clave electoral. Estamos, Carlos. En plena pre-campaña en Madrid. La otra pata de esta crisis política está en Murcia. Allí se reúne la Junta de Portavoces de la Asamblea para poner fecha al debate de la moción de censura. Que, es, que va a haberlo. Otra cosa es que no salga. Pero en principio nace fracasada. Pero ya veremos. Oiga, una jugada. En fin, no le ha salido bien a Ciudadanos. Pero es que tampoco le ha salido bien al PSOE. Ricardo Rodríguez, buenos días. Buenos días. El PSOE acumula magulladuras tras el cisma de Ciudadanos, el giro de guión en Murcia y el revés judicial al consolidarse las urnas en m a d r i d m i e n t r a s los socialistas, tiran de la estrategia del ventilador para tapar sus propias vergüenzas. La competición por ganar peso orgánico en el partido ante su Congreso Federal programado para octubre envalentona detractores de José Luis Sábalos que cargan sobre sus espaldas la responsabilidad del fiasco. El secretario De organización y su equipo de Ferraz ejecutaron la operación anti-PP tras camelarse a Inés Arrimadas con la oportunidad de ganar visibilidad alcanzando la presidencia de una región. Estos Lanzarale vaticinaron, conscientes de que la lideresa naranja tenía interiorizado el riesgo de ser fagocitada por el PP, incluida la puntilla de deserciones en sus filas, gestada por Teodoro García Ejea con Franer Vías, quien fuese mano derecha. De Albert Rivera. Herrera en Cope. Estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. p e r o si al final los humanos llegamos a Marte o volvemos a la Luna, también se nos plantean ciertas dudas. Por ejemplo, ¿puede un país apropiarse de un planeta de Marte? Ningún país puede apropiarse de ninguna zona que esté en el espacio. En 2014, el Daesh tomó Mosul, amenazó a todos los pueblos de cristianos que tuvieron que abandonar sus casas. Especialmente era doloroso pasear por las calles de Karakor. La mayoría de las casas están quemadas. Aquí no hay vida, no hay luz, no hay agua. No estamos seguros. De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en la tarde de Cope.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 Vamos a conocer cifras oficiales que la pandemia deja este fin de semana en España.、Eh, ojo, porque hay un cierto repunte en algunas autonomías. Entre tanto, los sanitarios proponen que la mascarilla siga con nosotros en el futuro para prevenir otras enfermedades como la gripe Lorena Fernández. El último informe del sistema de vigilancia de la gripe en España corrobora la tónica de todo el invierno. Habla de circulación esporádica del virus. Y es que además del COVID, la mascarilla nos ha protegido de otras enfermedades respiratorias que este año han tenido mucha menor incidencia. Germán Peces Barba, neumólogo, nos dice a COPE que su uso debería extenderse más allá de la pandemia. Ya culturalmente no tiene rechazo porque la gente ya está acostumbrada a llevarlo y en el que muchos enfermos crónicos se pueden beneficiar si van a salir a dar un paseo por una calle con mucho tráfico o viven en una ciudad muy contaminada. Un otoño invierno también es en apenas bronquiolitis, muy común en los niños. El doctor dice que se ha abierto un debate muy interesante en el que él defiende que en los meses más fríos el uso de la mascarilla se generalice en espacios cerrados o en el transporte público. Y Ecoembes, s q u e nos cuenta? Hablar, Herrera, de la economía circular. Parece algo complejo, pero es muy fácil. Consiste en dejar atrás la mentalidad de usar y tirar para convivir con el planeta de una manera más consciente. Y hay algo que podemos hacer todos para colaborar: reciclar. Así, nuestros residuos se convierten en nuevos recursos, una y otra vez. Porque cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Así que ya sabes: reduce, reutiliza, recicla. e c o e n v e s ¿Y tú cuántos años tienes? 67. Uy, pues aparentas muchos más. Oh, oh, gracias. Ojalá fuera más mayor. Ahora, en general óptica, tu edad es tu descuento. Así que aprovecha este mes, porque cuantos más años tengas, mayor será tu descuento en gafas graduadas. En general óptica, tu mirada vale mucho. En general óptica, tu mirada eres tú. Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana a 6 y 20 en Canarias. Ahora le seguimos s contando lo que interesa en su COPE más próxima.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 Carglass repara. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es. Con Herrera en Cope, la última hora en la mañana. Cope, estar informado. Son las siete y media de la mañana del lunes 15 de marzo y hoy se cumple un año del inicio del confinamiento severo que nos tuvo hasta el 21 de junio metidos en casa. Fue el fin de la frivolidad con la que el gobierno se condujo a los primeros meses del año, aunque、eh, todavía habría que escuchar los bandazos en torno a la necesidad o no de las mascarillas. Porque recuerden que Fernando Simón, el mismo que sigue. En el mismo puesto,、eh, cubriéndose de gloria cada vez que aparece, decía que lo de las mascarillas. Bueno, r e c u é r d e l o ustedes. No es necesario que la población utilice mascarillas. El uso de las mascarillas sí que puede ser interesante en los pacientes con sintomatología, pero no tiene ningún sentido que la población ahora mismo esté preocupada por si tiene o no tiene mascarillas en casa. Pues un año después, la pandemia nos sigue dejando. Un fin de semana de al menos 144 fallecidos y más de 9.000 contagios. Y ahora, si quieren, hablamos de la política, los partidos, las mociones de censura, las elecciones y todo este carajal tan entretenido que nos ha tenido los últimos días pendientes de todo. Un momento. Herrera en Cope. Estar informado. Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe. r e n f e adjudica a Alstom y Stadler el contrato para la compra de 211 trenes para cercanías. Los nuevos trenes tendrán un 20% más de capacidad que los actuales Cibia. Serán totalmente accesibles y dispondrán de conexión Wi-Fi y zonas para bicicletas y carritos infantiles. La compra forma parte del plan para la renovación de la flota de cercanías y media distancia, que tiene como objetivo garantizar la calidad y mejora de los servicios públicos. RENFE, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España. Gorgue Bustos, ¿qué tal estamos? Buenos días. ¿Qué tal, Herrera? Buenos días. Hola, querida m a r i Carmen de Castro. Hola, querido Herrera. Buenos、uh, días. Bueno, Araquis, vamos a ver. Buenos días.、Eh, la, dame las pinceladas de vidas del día. Bueno, pues、eh, como escribe Vicente Valles en La Razón, este House of Cars Cañí que hemos vivido estos días da paso al día D para el futuro de Ciudadanos. No hay muchas especulaciones hoy en los periódicos, pocas tardías y discriminatorias. En la prensa se hace balance de ayudas directas del gobierno que parecen no gustar a nadie. Y es la gran olvidada, aunque hoy, aunque solo sea por la redonda efeméride, los periódicos se acuerdan de Siria. Diez años se cumplen de esa guerra civil que empezó con una inocente pintada contra el brutal dictador al-Assad y que ha provocado el mayor éxodo de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. Bueno, sobre、eh, la política, creo que con precisión la vanguardia resume esta mañana lo que se juega el Partido Naranja. A partir de hoy, Ciudadanos busca un rumbo de salvación en una agónica e imprevisible ejecutiva, la convocada. Para las 11 de esta mañana. Según La Razón, Albert Rivera estaría maniobrando con llamadas a dirigentes naranjas para forzar hoy mismo la salida de Inés Arrimadas.、Eh, Gemma Robles en el periódico opina que el fichaje por el Partido Popular de Fran Herbías, el antiguo secretario de organización, es la puntilla para Ciudadanos, porque nadie sabe más de un partido que el responsable de organización. Ficharlo es llevarse una caja de secretos del adversario político muy valiosa. El Mundo opina en el editorial que Inés Arrimadas ha demostrado una bisoñez y una Falta de altura política notable y que los votantes de Ciudadanos merecen hoy una explicación de por qué sus dirigentes han llevado a la formación al abismo. Y habrá elecciones en Madrid el 4 de mayo, según ABC. Ignacio Aguado promovió una tercera moción de censura contra Ayuso esa mañana del miércoles pasado para proponerse como candidato, aunque no llegó a registrarse. La Razón Pública había una encuesta que pronostica. Una clara victoria del Partido Popular y un descalabro de ciudadanos que pasaría de 26 a 8 diputados, pero tendría la llave para dar el gobierno al Partido Popular o al PSOE. Entrevistada por este periódico, la presidenta de Vox en Madrid, Rocío Monasteria, está convencida de que serán decisivos para formar gobierno en Madrid. ¿Os a t r e v i s a hacer alguna apuesta sobre lo que puede ocurrir hoy en la reunión de la dirección de Ciudadanos, Gorgue? Bueno, hoy es 15 de marzo, es el aniversario de los Idus de marzo, en que fue asesinado Julio César.、Eh, es un día siempre políticamente interesante. No lo sé, yo, yo creo que hoy va a ser una ejecutiva. Bueno,、eh, Ciudadanos ahora mismo está en descomposición y, y está en medio de un, de, un, de un fratricidio. Quiere decir que puede ser. Eh, es, eh, y supongo que Arribadas intentará parar el motín.、Eh, hay quien dice que incorporando a los críticos a la ejecutiva, hay quien dice que entregando la cabeza de Carlos Cuadrado, que m e parecería, digamos, el requisito mínimo de la, del día de hoy. O sea, hoy、no、puede, Carlos Cuadrado no podría seguir un minuto más.、Eh, hay quien dice que ni la propia Arribadas, que autoriza la operación Garrafal de Murcia, podría seguir un minuto más, porque desde el momento en el que fracasas en una operación así, quedas desnuda. Ante la opinión pública, digamos, tu autoridad está ya en entredicho para cualquier cosa que pretendas liderar en adelante. Yo lo que creo es que ciudadanos o sea, que están en un trance existencial, no sé si tiene salida eh, eh, eh, si, la, si, la, si la ejecutiva de hoy no manda un mensaje claro a, a, los que, a los que resistan votando a ciudadanos en este momento. Pero desde luego que la catarsis tiene que ser profunda y creíble, que con una operación cosmética no, no se va a salir con, con bien del día de hoy. No lo sé, yo, yo no sé qué va a pasar. Lo que sí recuerdo es que hace un par de días, ¿no? Arcadia Arcadi Espada, que fue uno de los fundadores. De Ciudadanos escribía un artículo en el que decía que lo que tiene que hacer es firmar el acta de su extinción. Es decir, si pudo en algún momento, eh, eh, digamos, tener algún significado y aportar algo a la política nacional, bueno, yo creo que este, este absoluto esperpento de Murcia, pues、eh, ha, digamos, liquidado ya el liderazgo de, de Inés Arrimadas. Porque si ya la estrategia, la estrategia era discutible, La estrategia, es decir, era muy arriesgada. La ejecución es que es un desastre sin paliativos, porque, sobre todo, tú no te puedes embarcar en una operación de tantísimo riesgo sin saber cómo está tu partido allí, que estaba completamente dividido y fracturado. De hecho, todo lo que ha sucedido es consecuencia de esa fractura de ciudadanos en Murcia y que la dirección nacional、eh, se embarque. Con un, una, un sector de, de, de ese partido en Murcia, en una operación tan arriesgada que ha salido como ha salido, demuestra que la dirección nacional realmente no se enteraba de nada de lo que está pasando en su partido. Al ya, margen、eh, de, las, de las discusiones estratégicas que tienen otra, otra parte, pero la ejecución ha sido realmente. Hay de, quien sostiene, lo comentaba Dávila esta mañana, que había un plan en Moncloa que ha saltado por los aires. ¿Para qué? Para triturar al PP. Adelantar elecciones generales antes de que acabar este año. Es verosímil porque el PP está en una situación、eh, muy, muy difícil. Después de,、eh, de, de las elecciones catalanas,、eh, el liderazgo de Casado estaba cuestionado y sería el momento. Pero también es verdad que no dejan de ser especulaciones que a l i e n t a la figura de Iván Redondo.、Eh, pero yo, yo tampoco creo que para Casado, digo para Sánchez, fuera buen negocio、um, disolver.、Eh, después de la que, por mucho que crean sus propias fuerzas y la,、eh, la falta de alternativa y, y en su capacidad de fuego mediático,、eh, el Gobierno. Eh, cuando ya adelantó elecciones en 2019, es que este mito de la infalibilidad redondil es eso, es un mito. Es decir, el tío se ha equivocado ya bastantes veces, en el caso de que haya sido él el que tome todas las decisiones, como por ejemplo el 19, repetir las elecciones, pasó de 123 a 120, como por ejemplo el efecto IA, que ya se ha quedado para revertir monjas, digo santos, y ahora, eh, eh, no sé, todas las, todas las genialidades que se le atribuyen、eh, por, de una parte un poco paparatas por parte de la derecha, todo esto es el, el maquiavelo, el, el Rasputín, no, pues、eh, un señor que, que hace e s l o g a n e s quiere decir que. Esto de las operaciones genialoides, a mí tampoco me parece que, que sean del todo verosímiles. Yo creo que Sánchez intentará aguantar, y es ver, lo que sí es verdad y es incontestable es que la decisión de Ayuso eh, eh, le, le, le rompe el paso a Moncloa, para empezar, porque tiene que poner a Gabilondo, que, que estaba más que desahuciado por su propio partido, y ahora tiene que ir con ese candidato que no mueve la más mínima ilusión en la izquierda madrileña. ¿no? Entonces, sí que es verdad que Ayuso les ha roto el paso, pero de, de allá que vaya este pensando en un adelanto electoral, ni antes ni ahora creo yo, ¿eh? Lo que es curioso es cómo cambia la política en cuestión de, de días. Es decir, Sánchez, fíjate cómo salieron Sánchez y el PSOE del asunto de, la, de esa amarga victoria de las elecciones catalanas, donde, como tú has dicho, Herrera, no van, a, no van a rascar nada de poder. Pero bueno, ellos han ganado las elecciones en Cataluña y salieron, digamos, tan、eh, ufanos de, de ese resultado electoral. Y ahora se encuentran que se van a. a mayo probablemente y v a n a encontrar. A un Partido Popular reforzado con el、eh, liderazgo de Isabel Ayuso, que probablemente va a contener el ascenso de Vox, aunque lo necesite, pero lo va a contener. No va a, se va a producir el ascenso que tiene Vox en otras comunidades y se van a encontrar con una comunidad de Madrid probablemente、eh, gobernando más sólidamente、eh, de lo que lo estaba haciendo、uh -huh. hasta ahora. Es decir, que, que esto en política, los planes van por un lado y la realidad. Ya se encarga Pero, de t r a s t o c a r l o s Y el gobierno prepara un nuevo hachazo fiscal. Hoy lo adelantan varios diarios. Sí, como recuerda Herrera, la editorial de Expansión, la mayoría de países europeos está aliviando la carga fiscal a las empresas por la crisis en esta pandemia, pero en España el Gobierno de p s o e y Podemos opta por ir en dirección contraria. Así detalla este diario económico que el Gobierno prepara dos nuevos impuestos con los que espera recaudar 1.300 millones de euros, un impuesto sobre la entrega de residuos industriales a vertederos que ya se cobra en 10 autonomías y que ahora. Se extendería con la libertad, entre comillas, a las autonomías para subir ese tributo, pero no para bajarlo, y otro sobre el uso de plásticos no reutilizables. Y dentro de esa reforma de la seguridad social, de las pensiones, que es en lo que está el ministro Escribá, hoy ABC cuenta que en octubre el gobierno quiere eliminar la base máxima de cotización a la seguridad social por trabajador. Afectaría salarios por encima de los 49.000 euros anuales, pagarían más. En cotización, la empresa y el trabajador, y eso que recuerda este diario: las cotizaciones sociales suponen el 24% de los impuestos que pagan las empresas, y esto es 6 puntos por encima de la media europea. Y luego, sobre el tema de las ayudas, el mundo explica hoy que el dinero de las ayudas directas, esos 7.000 millones. Aprobados el viernes, ya van a llegar al menos un mes más tarde por la decisión de que lo repartan las autonomías. Y las del Partido Popular, además, denuncian que los criterios de reparto benefician a las del PSOE. Los autónomos tampoco están contentos, se explica hoy en ABC, su presidente Lorenzo Amor. Hasta 95 sectores podrán pedir esas ayudas, pero, claro, hay exclusiones que no se entienden.、Eh, lo explica: el dueño de una casa de apuestas, dice Lorenzo Amor, puede pedir la ayuda. Pero el que tenga una peluquería o una autoescuela, no, porque estas dos, estos dos sectores, por ejemplo, se han quedado fuera. Bueno, el hachazo es el hachazo, ¿eh? así que、sí. me imagino que lo, lo tenéis ya, lo dais por descontado. Bueno, es que es evidente, yo es que creo que van a subir todos los impuestos y en todas las direcciones, porque al final, bueno, podemos tener un año o dos años aquí de,、eh, digamos de margen que te da Europa, pero、eh, todo lo que se está gastando, esto lo vamos a tener que pagar. Y la única forma de pagarlo es con impuestos o con crecimiento económico. Pero sí me parece muy llamativo el tema de las cotizaciones sociales. Las cotizaciones sociales son un impuesto al empleo. Y el empleo no es precisamente lo que mejor está en España hoy. Es decir, tenemos seis millones de personas que ahora mismo no tienen un puesto de trabajo al que acudir cada día. Tenemos cuatro millones en paro, un millón、eh, acogidos a los ERTES y un millón de autónomos que no tienen actividad. Eh, poner, eh, digamos, subir. Los impuestos al trabajo me parece、eh, lo último que se debe hacer. Lo que habría que facilitar es que las empresas darles todas las ayudas, todas las facilidades y toda la libertad para que puedan contratar con facilidad y con d i g activar m o s a ese mercado de trabajo, que si no va a ser un auténtico e r i a l otra vez.、Uh -huh. Es decir, es, me parece el peor que se puede hacer en este momento. Va, va en dirección、eh. contraria en Europa ¿eh? este gobierno. Quiere decir que no hay ningún gobierno del signo que sea que esté afrontando. Este alza fiscal en, en, en pleno de crecimiento económico. Me parece que es una forma de, de que sirve que le des luego 7.000 millones a las empresas si les estás、eh, subiendo los impuestos a los autónomos, es decir, o la cotización o la cuota. es decir, Al final eh, eh, es imposible, quizá de la, co la composición de la propia coalición impide hacer otra cosa, ¿no? en la composición ideológica y, y política, pero al final、eh, estás yendo en dirección contraria y la, y, la, y la poca capacidad de reacción de Calviño, que está muy sola en muchas de las cuestiones, también impiden eh, eh, que se lleve una política de. Económica más acorde con la europea. ¿no? ¿Y de la pandemia? ¿El confinamiento muy rápido, rápido? Pues mira, el mundo echa cuentas, llevamos 239 días bajo el estado de alarma. Teóricamente, el actual acaba el 9 de mayo y sondean a las autonomías que dicen que el gobierno se ha quitado de en medio. Y cuando se le ha pedido que asuma el mando único, tampoco. Eh, se ha desentendido. Tampoco ha dejado que las autonomías tomen sus decisiones. En Castilla y León recuerda el mundo, por ejemplo, la batalla jurídica hace un par de meses con el Gobierno de Sánchez, cuando pretendieron adelantar el toque de queda a las ocho de la tarde. Bueno, prácticamente todos los periódicos advierten hoy que el descenso de la incidencia acumulada se está estancando, el peligro de relajar alguna restricción a las puertas de la Semana Santa. El comentario general es que estamos en un momento decisivo en el que puede pasar cualquier cosa. Bueno, el,、eh, chicos, un año después, ¿qué reflexión hacéis? Ojo con Europa que está n volviendo a encerrar a gente. ¿eh? Sí,、eh, Italia ha vuelto a un confinamiento que recuerda al de hace un año, y, y es verdad que en España hay voces que dan por hecho que, le, que habrá una cuarta, una cuarta ola, que es prácticamente inevitable más allá de las, de las medidas que se tomen. Y eso que todas las autonomías en esto van a ir a la par, ¿eh? también Madrid, el cierre perimetral en, en el puente San José en, en Semana Santa es unánime. Lo que pasa es que creo que empieza a operar ya un factor. De, de, de, de, de imposibilidad de controlar a la población un año después, decir,、uh -huh. en el sentido ya de fatiga pandémica y de, y de necesidad vital y psicológica de、uh -huh. cierta expansión. ¿no? A mí, realmente, el único comentario que se me ocurre a esta hora de la mañana era el refrán que decían las abuelas: ¿no? esto de que Dios no nos envíe todo lo que podemos aguantar. Pues este año pues,、eh, uh -huh. es lo único que se me ocurre de resumen de este año, todo lo que llevamos、claro. aguantado. Y con Cachabán, profesor Gaide Líbana, la clave económica de hoy es bonos, ayudas y alquiler. Grande, don Carlos. Mientras seguimos dándole vueltas a los riesgos de la actual política monetaria y a posibles brotes inflacionarios, el Banco Central Europeo sigue apretando el acelerador y comprando bonos para paliar la crisis y frenar la rentabilidad de la deuda. Así que, semanalmente, la institución regida por Christine Lagarde comprará de 20 a 25 mil millones de euros de deuda. El Banco Central Europeo es consciente de que este año, y con carácter temporal, la inflación podría llegar al 1,5% o, a lo sumo, al 2%, pero. Tranquilidad, Don Carlos, en Frankfurt, que restan importancia bajo la actual tesitura a esa animación inflacionista, a diferencia de lo que ocurre por Estados Unidos y las sensaciones de la Reserva Federal. Y llegó finalmente el chocolate del loro, que llega a destiempo, mal y a todas luces insuficiente. De los 11.000 millones de ayudas a empresas y autónomos, solo 7.000 en ayudas directas, 5.000 con destino en la península y 2.000 para Baleares y Canarias, y 4.000 para reestructurar deuda. Si el Producto Interior Bruto De España en 2020 fue de 1.119.976 millones de euros. Esos 7.000 millones de ayudas directas equivalen, Don Carlos, al 0,6% del PIB. Unanimidad. Y antes de mayo nadie tocará esa calderilla. Vamos, que una auténtica birria si con ese dinero se pretende rescatar a nuestras empresas y autónomos cuando se está precipitando el proceso de destrucción empresarial. Y lo del control de los precios en alquiler en Barcelona. Barcelona va de coña, don Carlos. Se aprobó la norma y la oferta de alquiler en la ciudad condal ha caído un 10%. Eso es animar la economía, don Carlos. Tu casa es mucho más que una casa. Es el lugar donde ríes, lloras, sueñas. En Caixabank seguimos estando contigo para asegurar estos momentos especiales y que tú y los tuyos estéis protegidos y podáis dormir tranquilos con MyBox Home. Más información en caixabank.es/mybox. Caixabank. Escuchar, hablar, hacer. l e r o y Merlin, ¿ya está aquí? Ya está aquí. Bueno, estamos en la cocina, porque qué mejor lugar para tomar café, el café de redacción, y para que l e r o y Merlin nos ayude a que sea funcional, cómoda, ergonómica y con estilo, y sobre todo única, llenando de valor cada momento que pasemos en ella. Tienes que ir a su tienda, Leroy Merlin, o llamar al 910 49 99 99, y donde te van a ayudar a hacer realidad ese proyecto de la cocina. O entra en leroymerlin.es, dejas tus datos y van a contactar contigo rápidamente. Revalora tu casa, Leroy Merlin. Da vida a tus ideas. Hola, Oncena, Aram. buenos días. Buenos días, no tengo tiempo, pero yo iba a empezar diciendo lo de los idus de marzo. Me lo ha pisado Jorge, lo siento. Anda. Eh, eh, yo iba a decir de Martius, porque mi cultura es superior. Y lo digo en latín, pero bueno, no. En fin, pero voy a empezar diciendo que el Atlético de Madrid. No pudo con el Getafe, lo que hace que se pone solo a, siete puntos, a seis i t puntos e e s a puntos del Madrid y a siete e l Barcelona, que eso sí tiene un partido menos. El Madrid ganó con el síndrome Juanita Reina, como dije el otro día, en el último minuto. Otra vez. Sí, sí. en el último minuto otra vez. Y ahí está. Y el Sevilla le ganó al b e t i s y el Granada. A la real sociedad. Y ha muerto, como tenemos poco tiempo, lo digo así, porque hay que, hay que decirlo. Para mí, el mejor peso medio que he visto, que es Maravilla Hagel. Murió, ha muerto con 66 años, muy joven. ¿eh? Un hombre al que muy superior a los de su época, a la Cobrajero, a Ray Sugar Leonard, que le quitó el campeonato, ojo, con un tongazo. Mira que bueno, Ray Sugar Leonard. Sí, pero、oh, fue、eh. un tongazo la victoria sobre、no. Hagel, pero tongazo. ¿eh? Sí. Bueno, por cierto, que has escrito un libro, Jorge Bustos, Asombro y Desencanto. Bueno, b c ó m o que no lo has mandado, Jorge? Bueno. Acertura e n t r Ahora mismo lo digo, ahora lo mismo digo. Venga. Ahora noticias a las 8. ¿Tienes ya tu cupón del Extradía del Padre de la 11? No te quedes sin jugar y pídeselo ya a tu vendedor de la 11. En puntos de venta autorizados o en juegosonce.es. Recuerda, este 19 de marzo, 17 millones de euros con el Extradía del Padre de la 11. Ser padre compensa y mucho. 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Despierto, meducho, desayuno, trabajo, como trabajo, ceno, duermo, despierto, meducho, trabajo, como trabajo, duermo, despierto, meducho. ¿El día de la marmota? Escápate del bucle y ven a otros días. Los días、C、de Citroën. Descubre la gama sub con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta el 20 de marzo. Citroën. Financiando con p e y s i a Financial Services. Condiciones en Citroën.es. Así llegamos a las 8 menos 10. 7 menos 10 en Canarias. Ahora le contamos todo lo que le interesa en su COPE más cercana. Herrera en COPE. La mañana.